De FM Encuentro de Viedma y de Encuentro TV estuvo en el lugar y lo vamos a aprovechar para que nos, nos cuente sus sensaciones. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos. Bueno, ¿dónde estás ahora? Ahora estoy en el Centro Cultural de la Memoria, acá en Treléu. Les cuento que el Centro Cultural de la Memoria está emplazado、eh, donde fue justamente el, el aeropuerto en su momento, el viejo aeropuerto donde bueno, se dieron todos estos hechos. que Ahí escuchaba que, que venían narrando. Estoy ahora en un acto que empieza justo ahora en, en minutos, donde se va a, a realizar una señalización justamente de este sitio este, con, con cartelería, con bueno, toda una, una estructura de, de cemento que se hace donde dice memoria, verdad, justicia.、Sí. Y estoy acá con no sé, debe haber mil personas acá más o menos. Eh. Eh, Ah, esperando por este acto. Ha tenido mucho, mucho impacto. Bueno, es,、eh, los números redondos suelen movilizar、eh, personas que de otro modo capaz este, ni recordarían la fecha, pero、eh, está ocurriendo eso. ¿Vos ya estuviste ayer en, en la movida que hubo? Sí. Sí, sí, sí, estuve ayer. Bueno, lo de ayer, mira, me lo preguntás y se me pone la piel de gallina, porque lo de ayer fue por la tarde,、eh, en este caso en Rawson, porque fue en el Pelas. Viste que acá, bueno, tenés Rawson y t r e l e w Muy, muy pegaditas, dos ciudades contiguas, Rawson es la capital, y está el penal, d o n d e estuvieron presos y presas,、eh, bueno, q u i é n e s luego una parte lograron fugarse y otra parte, otros 19 compañeros y compañeras que pertenecían a organizaciones revolucionarias en ese t año, en el año 72,、eh, bueno, lograron,、eh, como, como decíamos recién, fugarse una parte y la otra, bueno, Este, quedó, logró salir hasta acá hasta el aeropuerto pero no, no tuvo éxito y fueron, son los que fueron fusilados ¿no? y ayer entramos ayer entramos al penal te digo una sensación una emoción las caras de entré con gente que estuvo ahí incluso entré con viejos militantes y,、claro. y mujeres también militantes que, que habían estado ahí、e、incluso bueno nos encontramos con actuales internos de De esta unidad penal y fue un momento, bueno, te digo, inolvidable.、Uh -huh. eh, yo, en, entre todas las coberturas que ha habido,、eh, interesantísima la que ha hecho la agencia oficial TELAN, además porque es la agencia oficial TELAN, el, el, el medio público de, del Estado, en donde desde hace tiempo ya viene refrescando este episodio. ¿Ahora qué está previsto、eh, en este acto que decís, que también hay como mil personas? Bueno, ahora esto tiene mucho de, de encuentro, por un lado. ¿no? de que la gente se encuentre, converse, que charle.、Eh, como te decía hace un rato, tiene que ver con instalar también esta señalización de este lugar como un sitio、eh, que estuvo vinculado ¿no? a, a, esta, a esta masacre, a este fusilamiento. Es un lugar que está ya todo digamos, lleno de, de murales, de pintadas, este, que ya se va como, como instalando como un sitio de memoria y va a ser el acto oficial de, de bueno. De, de recordación digamos de recordatorio de estos 50 años te digo lo que más me impactó a mí es l o s relatos y las conversaciones que se dan entre entre la gente más allá de l acto oficial no、eh, l los viejos militantes recordando hablando acá estuvimos por acá nos fuimos este, acá teníamos que、eh, hacer tal cosa y al final no pudimos o sea es como toda una rememoración en vivo y en directo con los protagonistas De los hechos. Eso es lo, lo que por lo menos a mí más me, me está como atravesando.、Eh, además de, bueno, obviamente el reconocimiento oficial, te digo, hay muchos funcionarios nacionales, este, tanto el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, el viceministro de Justicia, Martín Mena, está la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Gómez Alcorta,、eh, está el ministro de Cultura, Tristan Bauer. Ayer se hizo toda una vigilia hasta las 3 de la mañana con un montón de. De artistas y este, producciones culturales, bueno, hasta las 3 de la mañana, que fue el horario donde se produjeron los, los fusilamientos. n o Así que muy emocionante y bueno, un, un hito muy importante en, en recordar a, estas, a estos militantes y a estas militantes que, que bueno. Este, fueron víctimas de esta masacre. Diego, ¿cómo estás? Te consulto. Además, bueno, mencionas que ahí estás con, con otras mil personas y un poco pensando en que son los 50 años, imagino que también debe estar movilizado、eh, toda la, la sociedad. ¿Es, ¿Es así? Sí, sí, totalmente. Bueno, muchas organizaciones gremiales, acá te puedo, te puedo contar, muchas banderas, ATE, AT, de acá de Chubut, hay referentes de ATE. nacional,、eh, También d i s t i n t o s por ejemplo, el gremio de, que me llamó mucho la atención, el gremio, el SAT, el gremio de la televisión,、eh, con mucha gente también de acá de la zona. Recién estaba hablando con compañeros que son de Esquel, que nos conocemos también a través de Farco, porque ellos gestionaban una radio comunitaria, Caleuche, que ahora no está al aire. Está el sindicato del SUBTE, está la c e t e r a gremio docente, muchas organizaciones sociales, populares. Este, bueno, también vinculados a, a agrupaciones políticas, partidarias, es、eh, muy diverso. También esto, muchos este, marcan el hecho de Treleu del 22 de agosto, la fuga del penal y todo lo que fue estar adentro del penal, como un hecho de, de unidad de organizaciones del campo popular en aquel momento, porque de hecho quienes se fugaron y quienes planificaron la fuga y quienes fueron víctimas pertenecían a distintas organizaciones. Armadas como Montonero, FAR y el PRTR y produjeron ese hecho en conjunto y bueno, muchos lo están trasladando a esta época, la necesidad también de la c o n f i r e n c i a entre distintas organizaciones populares y bueno, eso se puede ver acá también en este, en este acto, acá en el Centro Cultural de la Memoria entre el EU. Diego Jaime, muchas gracias, abrazos y más vale que si quieres agregar algo más te escuchamos. Dale, bueno, les mando un abrazo grande. Quisiera también、eh, mencionar, hay varios compañeros de Farco, también estamos acá con, con Néstor y con Olga de Radio Encuentro, vi compañeros de, de Radiográfica,、eh, vi a otro compañero de FMAIRELIBRE, bueno, compañeros que muchas veces escuchamos en Corín e el Informativo, en el Expreso Farco, y bueno, están acá, acá presentes. En nuestro caso nos queda 500 kilómetros, o sea, a otros compañeros les queda un poquito más lejos. Pero bueno, también se pudieron acercar hasta acá, así que nos estuvimos encontrando. Le mando un abrazo grande. Lo mismo, abrazo s para ahí. c h a u c h a u Diego Jaime es、eh, compañero del Encuentro Radio y Encuentro TV de Viedma y parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahí contaba con otros compañeros de otras radios, compañeros y compañeras. Están en esta inolvidable recordación de la masacre de t r e l e w Han pasado 50 años de aquellos fusilamientos.